Alerta. Alerta. Soy Alejo. Y este chat está infectado por un virus. Abandonen las alas. Los espero en sensaciones.net. Y en chatoneo.net. Alerta. Alerta. Soy Alejo. Y este chat está infectado por un virus. Abandonen las alas. Los espero en sensaciones.net. Y en chatoneo.net.